I com desacabem abans en titulars, el govern aprova avui el projecte de pressupostos del 2011, els primers inferiors a l'exercici passat. Els comptes per aquest any seran clarament restrictius. La retallada és de mitjana d'un 10%. Això vol dir que la Generalitat disposarà aquest any d'uns 2.700 milions d'euros menys que l'any passat. El 70% d'aquests diners, segons el Departament d'Economia, es destinaran a les partides que es consideren prioritàries, com és el cas de salut, ensenyament i benestar social. Un percentatge 3 punts superior al 20% del 2010. Sanitat, per exemple, disposarà de 9.200 milions d'euros i per valorar aquestes dades tenim a l'altre costat del telèfon a un dels membres de la Junta de Personal del Sindicat Catac de la zona del Barcelonès Nord, Mariano i Hidalgo, molt bon dia. Hola, bons dies. Doncs eh, primer valorem aquestes dades, com dèiem, retallades en el sector de la sanitat, però com diu la Generalitat serà un dels sectors que menys eh, patirà aquesta retallada serà al voltant del 9%. Com es valora? A ver, en principio, bueno, la noticia hay que cogerla siempre con, con prudencia, porque lo, lo que se está diciendo pues siempre desde parte del Gobierno, ¿no?, la información que llega con la realidad luego que vivimos en los centros, la verdad es que dista mucho de ser lo mismo, ¿no?, Entonces, por ejemplo, ellos dicen que a nivel de sanidad pues se va a intentar reforzar que no haya recortes, pero ya, por ejemplo, sin haber ni siquiera a los representantes de los trabajadores haber comunicado qué tipo de recortes van a hacer, ya los estamos padeciendo. Ya se quieren iniciar expedientes de amortización de plazas, eh, se, está, eh, los, se está reduciendo y limitando las pruebas complementarias, eh, las listas de espera están aumentando. O sea, que hay una serie, digamos, la información que viene por parte del Gobierno... ...y lo que nosotros estamos viendo en los centros... ...como he dicho antes, pues es muy diferente, ¿no?... ...y está afectando totalmente, el, eh, sobre todo la atención primaria... Eh, ...se está aumentando en las listas de espera... ...está generando de que los pacientes... ...o sea, la no cobertura del personal... ...está generando listas de espera... ...esta lista de espera está llevando a un conflicto mayor en la sanidad... ...hay mucha tensión entre el usuario que viene a visitarse... ...por daros un ejemplo, una visita, por ejemplo... ...de un especialista, pues está dando ahora... ...para mitad del año que viene, del 2012, o sea, mayo 2012... ...con lo cual eh, el paciente, eh, claro, cuando visualiza eso... ...pues lo, digamos, lo, lo transmite eh, su malestar hacia el personal de, de los centros, ¿no? Luego también eh, se está haciendo recortes en el personal, en medicamentos... ...y el tema de los genéricos, que es una de las, digamos, grandes caballos de batalla... ...que el, el gobierno está explotando, que es eh, la reducción en farmacología... Eh, ...tenemos los genéricos... ...que los genéricos muchas veces... ...ahora con la, la disminución de precio que han hecho... ...en otros medicamentos... ...tenemos genéricos que están por encima de, de medicamentos... ...digamos de... ...por así decirlo, de marca ¿no?... Eh, ...incluso también está produciendo... ...el cambio de medicamentos en la población mayor... Eh, ...una confusión en los tratamientos... ...porque cambian la caja... Eh, ...cambian un, eh, el formato... ...y todo esto conlleva... ...a que el paciente pues no sepa... ...si está tomando el medicamento que correspondía o no... O sea que hay una, una serie de elementos que sí que está afectando directamente. Por eso decimos que la información esta que Gobierno transmite pues nosotros la cogemos con mucha reserva porque lo que estamos vivint és es otra realidad. Si sí, més no, sé sí que ja fa molts mesos que des de l'àmbit hospitalari doncs sí que s'estan, ja apliquen aquestes mesures, doncs per exemple com dèiem tancant quiròfans i altres mesures que, que s'han fet públiques, però el que sí que també ha sorprès i també doncs entre l'àmbit sanitari ho heu volgut denunciar, són aquestes retallades que han arribat als centres d'atenció primària que, que el volum de feina amb les retallades dels hospitals, doncs els heu mantingut y que tot i així el, també els arriben amb ells les retallades, no? Sí, per exemple, el la, el famoso que el govern fa de caballo de batalla de lo de ingreso domiciliario, que es una fórmula de evitar un gasto innecesario en el hospital, lo que está generando es que tanto eh, a nivel del personal de enfermería como el personal facultativo tenga que asistir mucho más a los domicilios dejando la atención de los centros. ...porque todo este personal que de ingreso domiciliario baja a los centros... ...es un personal, o sea, el paciente requiere mayor atención... ...con lo cual estamos también produciendo a la vez... ...que al no, al no haber cobertura del personal... ...muchas veces puede ser que hasta tres médicos puedan visitar al mismo paciente... ...porque si una vez el médico suyo no está... ...mandan a otro, mandan a otro porque no hay un sustituto... ...antes normalmente entre el sustituto y el médico titular... ...eran normalmente los dos médicos que veían al paciente... Ahora todo eso está cambiando, porque ya digo, al no haber cobertura del personal, al estar reduciendo las plantillas, provoca que se tengan que reestructurar las agendas, que incluso personas que tenían tanto visitas con especialistas como médico de, de familia, se le anule de un día para otro la visita y se le dé pues, bastante tarde, porque claro, todo hay que ir constantemente reestructurando las agendas por falta de personal, ¿no? Y entonces todo lo que de cierre y de cama y quirófano del hospital está afectando gravemente a la primaria. Yo ya sé que el conseller ha dicho que es que quieren reestructurar todo lo que es la atención primaria, quieren reestructurarla para eh, hacer que sea ahí donde se atienda más y no sea necesario el hospital. Y lo que estamos generando es la inversa, porque el paciente que tiene que esperarse casi un año para visitarse termina yendo de urgencias a un centro hospitalario. ...o sea que, que realmente estamos creando un círculo vicioso... ...que intentando re, eh, ahorrar lo que hacemos es generar más demanda... ...por parte del usuario y además no solo demanda sino desconfianza... ...porque que tú seas atendido por diferentes especialistas... ...incluso puedan llegar a ver hasta tratamientos redundantes... ...o contradictorios hace desconfiar al paciente... ...o sea que estamos generando una intranquilidad en el usuario... Eh, con, el, ...con este tipo de medidas que no es lo que dice el gobierno... ...el gobierno dice que no se ha afectado a la calidad... A ver, es, es indudable que si tú tienes un facultativo para atender a una población determinada, por ejemplo, a estar en unas 1.500 TIS, entre 1.500 y 2.000 TIS, y de repente a ese facultativo tú le metes 3.000 TIS, no puede atender igual al paciente, porque no le puede dar el mismo tiempo, ni, lo, ni le puede dar la misma premura la atención, ni nada. Por eso digo que, que de a, para nosotros lo más grave que se está haciendo es que se está engañando al usuario. Se le está diciendo desde por parte de, del Gobierno y de algunos medios de comunicación de que eso no afecta en la calidad, que eso no afecta en la atención, en la asistencia, está afectando en todo. Y, por desgracia, nosotros creemos que lo que se está persiguiendo es despresticiar el servicio público para luego derivar a la privada, como son los famoso mutuas, que el señor Boía hace un... Vamos, las mutua es su constante en todas las declaraciones que sale, siempre ha las mutuas, las mutuas y las mutuas, ¿no? Entonces, la verdad es que tenemos bastante miedo, incluso pensamos que puede llegarse a poner en peligro la, la, a la població. ¿no? Perquè, com dèiem, ja arribat, les conseqüències ja han arribat a la població, és a dir, ja, ja esteu notant que els centres, en aquest cas del Barcelonès Nord i del Maresme, la gent doncs, doncs, troba serveis més col·lapsats o que sí. trobes que la gent es queixa més, d'alguna manera? Sí. Sí, hombre, eh, hay constantes quejas, es lo que te comentaba, ¿no?, en eh, mi intervención, que además de las quejas, está produciendo una tensión entre el personal y los usuarios, eh, porque claro, cuando tú vienes a visitarte con una dolencia y te dicen que te, te vamos a dar para mayo del 2012, evidentemente la gente no, no lo entiende, porque claro, yo necesito dolencia, por eso es lo que digo, luego terminas yendo al servicio de urgencias, porque dices, bueno, alguien me tiene que solucionar a mí el problema que tengo. Si aquí no me lo solucionan, pues tendréis que ir al centro hospitalario. Y en los centros de atención primaria se está notando en todo tipo, ¿no? Eh, ya te digo, al, al personal facultativo se le transmite que, que limiten las pruebas complementarias. Si eh, la persona ahí tenía un escáner, pero el escáner tiene un valor, un precio, y le puedes hacer una ecografía, le primero una ecografía. A ver qué. Eh, si el, el, tendrías que llevar a un especialista porque se están diciendo a los facultativos que no que ellos primero miren de hacer algún tipo de tratamiento por darte un ejemplo si fuera, eh, hay que mandarlo al endocrino y ellos dicen pues bueno mira a ver si es una alteración tiroidea que tú puedas darle un tratamiento. Si luego ves que el tratamiento no es eficaz lo derivas al especialista. Lo claro, ya hemos perdido un tiempo precioso de eh, que el usuario se visite un especialista, que es la persona que debe visitarlo, es eh, que desde de de determine qué patología tiene y qué tratamiento debe seguir. No, pasará por un tratamiento previo del de facultativo para luego que sea el especialista el que termine poniendo el tratamiento definitivo. Claro, eh, el consejero dice que el médico se pondrán en, en contacto con el, eh, el especialista para poder tratar Eh, ...exactamente la patología del paciente... ...pero claro, si estamos hablando de que no cubre... ...de que han derivado todos los ingresos domiciliarios... ...a la primaria, etcétera... ...es que el facultativo no va a tener tiempo material... ...de poder contactar con otros especialistas... ...como, por ejemplo, hace unos años Isacía... ...que se contacta al especialista... ...se consulta eh, el caso concreto y demás, ¿no?... ...incluso en algunos centros nos han llegado a decir... ...que se está haciendo como una doble lista... ...o sea, eh, ya... ...la lista oficial... Digamos, y cuando el médico el facultativo ve que esa persona no puede esperar, lo dice que la apunte a la parte y que venga a visitarse porque, claro, eh, pone en peligro, digamos, a la persona, ¿no? O sea, que la situación es bastante, bastante grave. Abans has fet referència també al tema de, dels, uh, dels medicaments genèrics perquè s'està parlant de si és viable o no retallar la sanitat pública. Eh, alguns han dit que sí, a, a través d'entre de, altres coses, mesures com aquestes, com la de receptar genèrics, però hi ha altres que diuen que estan desbordats, que ja estan treballant en mínims i que per tant no es pot retallar més. Uh, quan avui aprovi el govern de la Generalitat aquestes retallades, els centres ho podran aplicar de manera viable? No, no, y es más, la, eh, la mayoría de los gerentes territoriales, eh, el IFS, el Instituto Catalán de la Salud, se, se distribuye en gerencias territoriales y muchos gerentes territoriales y directores de personal, eh, digamos, fuera de, de micrófonos, por así decirlo, ellos te dicen que es inviable, con el recorte, con el presupuesto que les quieren es inviable gestionar los centros. Pero claro, no lo quieren oficialmente tampoco exponer. Eh, ellos ya no lo han transmitido nosotros por ejemplo este jueves que viene tenemos la junta de personal de la metropolitana no donde se supone que nos deberán informar de estas medidas porque eh, al personal no quieren darle eh, en concreto qué medidas se van a realizar no las tienen como un poco ahí ellos eh, Eh, de forma oculta y van a los centros, a cada centro le van dando, eh, digamos, instrucciones de que intenta aplicar medidas de ahorro. Pero además sin ningún rumbo, o sea, no es decir, bueno, vamos a recortar en farmacia, vamos a recortar en alquileres, vamos a recortar aquí, porque vamos a ir a, a, a esta idea ¿no? de sanidad. No, no, se están haciendo recortes de, eh, sin tono y es como coger una tijera, un traje y empezar a recortar sin tener ningún patrón. ...y eso es lo que está ocurriendo... ...y entonces cuando ahora vengan estos recortes últimos... ...ya será inviable... ...por daros un ejemplo... ...hay centros en Santa Coloma en concreta ...hay un centro que el aire acondicionado no funciona... ...eh, y no tienen intención... ...dicen que bueno, que no hay dinero, no hay dinero... ...pero es que hay pacientes... ...que, que se han mareado se han caído en la sala de espera... ...o sea, estamos llegando al extremo de que... ...en material se está escatimando... ...en personal se está escatimando... ...eh, quieren que se, las pruebas se eh, complementaran... ...lo que decía de los medicamentos... ...nosotros estamos a favor... ...de que haya un control del gasto farmacéutico, evidentemente... ...pero pero hay que tener una política de ese gasto farmacéutico... ...de receptemos genéricos, no... ...genéricos en el caso que sean necesarios... ...no genéricos cuando no sean o sean más caros que el, el que no genérico... ...o lo que te comentaba antes... ...hay que tener en cuenta la población a la que estamos atendiendo... ...en la mayoría del caso es una población mayor... ...que ellos tienen claro los medicamentos que se toman... ...pero muchas veces no por la propios medicamentos... ...sino por la caja, por el, el formato de, de la cápsula... ...etcétera, etcétera... ...y ahora le estamos constantemente cambiando... ...y eso les provoca problemática al, al usuario, ¿no?... Eh, ...se encuentran perdidos en el sentido de decir... ...bueno, ¿este medicamento es el que me toca no?... ...y luego tampoco podemos olvidar... ...que los medicamentos genéricos por ley... ...pueden tener un 20% composición diferente... ...al medicamento, a otro tipo de medicamentos... O sea, ...al mismo medicamento... ...puede estar un 20% digamos diferente... ...con lo cual puede pasar que ese antibiótico... ...no tenga el mismo efecto que otro... ...o sea que todo esto debería pues sentarse... ...evidentemente los expertos... ...yo no soy ningún experto en farmacia... ...pero si sí los expertos que los hay... ...y determinar en qué casos son bueno los genéricos... ...en qué caso nos interesaría otro tipo de medicamentos... ...que no fueran los genéricos... ...y claro por eso digo que a nivel de, de la prensa se dice... ...genéricos vamos a hablar con los genéricos... ...cuidado no todos los genéricos tienen los mismos efectos... ...y no todos los genéricos valen igual... Por eso digo que, que, hay que hay que hacerlo, pero con otras fórmulas, ¿no? no con las que están haciendo. Y si me permitís también, no quiero dejar de pasar de que eh, ¿Sí? también se ha dado como otra de las medidas que se iba a reducir las estructuras directivas. Nosotros aquí en la Metropolitana Nord no hemos visto reducir ninguna estructura directiva. Al revés, ya os he comentado que quieren amortizar plazas, por ejemplo, de compañía auxiliares de enfermería Eh, que tienen un sueldo, por decir algo, de entre unos 800 900 euros. En cambio, directores de, de equipo, directores de SAP, que cobran mucho más, por decirte, por encima de los 3.000 euros, eh, no se ha reducido ninguno, como han hecho en otras zonas, ¿no? Entonces, claro, en una zona aplican unas medidas, en otra zona aplican otras, o sea, ni son unificadas, ni llevan una guía con un sentido final de llegar a un sitio a hacer algo, con lo cual es un recorte por el recorte, ¿no? Oiga, aquí hay un presupuesto y ahí tienen que llegar a final de, de año. Como lleguen me da igual, y esa es la filosofía que se está aplicando, y el me da igual conlleva perjuicios para los usuarios. Nosotros además de trabajadores somos usuarios de la sanidad, ¿no? Y lo vivimos también cuando vamos con nuestro familiar a los servicios de salud. Por lo tanto, pensamos que la situación es muy grave, es muy grave lo que se puede dar si hay recortes en sanidad. En sanidad no puede haber recortes. Bé, doncs, de moment haurem d'esperar el que passa avui al Parlament i el que passarà els propers dies de manera de com s'han d'aplicar aquestes retallades. Com deien des del Govern de la Generalitat doncs sí que han confirmat que es destinaran les partides prioritàries i que una de les mm, partides prioritàries que intentaran respectar és la de salut i que, per tant, doncs, tindrà una tesurada més petita a la d'altres doncs, conselleries, com és, per exemple, la de presidència, però haurem d'esperar els propers dies per veure com s'apliquen els centres sanitàries del nostre entorn i precisament don's en volíem parlar amb un dels membres de la Junta de Personal de la Zona del Barcelonès Nord de la Catac, Mariano Hidalgo, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. De bon dia. Venga, adiós, bon dia.